Lección 12. Listos. Madrid, 13 de agosto de 2006. Querida Amalia, hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no he sabido nada de ti. Desde marzo no tengo noticias tuyas. Ahora estoy en Madrid. He venido para hacer un curso de español. Llegué hace unas semanas, pero ya han pasado muchas cosas. Mis amigos me esperaron en el aeropuerto y luego me llevaron a un hotel. Los primeros días pasaron muy rápido, porque tuve muchos programas. Casi no dormí. Fui a museos, visité a mis amigos, pasé por la ciudad y esperé varias horas el tren para Toledo y después fui a Salamanca también. En Toledo pasé un día, pero en Salamanca me quedé tres. El domingo pasado, mis amigos españoles, los de Madrid, me invitaron a cenar en un restaurante típico. Hubo un gran surtido de platos. Probé la paella y otro plato de mariscos, pero no recuerdo su nombre. Bebimos sangría con la comida. Fue estupendo. Todavía no he probado el cocido madrileño, que es típico de aquí. Además, quiero ir al Centro de Arte Reina Sofía. Ya sabes, el que tiene exposiciones de arte moderno también, porque me han dicho que hay buenas exposiciones allí. Quiero ir también a Barcelona, porque tengo muchos amigos en esa ciudad, y hace tiempo que no les he visitado. Voy a viajar al sur estos días porque todavía no he estado en Granada ni en Sevilla, aunque ya conozco Córdoba porque estuve allí unos días el año pasado. Te mando aparte un folleto que he recibido sobre la vida del greco. Sabes, la casa de ese pintor famoso está en Toledo y la visité la primera semana que estuve allí. Bueno, te dejo. Cuídate. Muchos recuerdos y besos. Elena